Bueno, vamos la radio A partir de ahora seremos Station k Un viaje auditivo por Asia Prepárate para comenzar este largo viaje Que sin ti no sería posible Trabajaremos duro para traerte la música y programación Que a ti te gusta junto a tus DJs favoritos Mantente atento, que todos juntos seremos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 That's another day up inside the jungle Tryna stop this force from making me crungle Find my way searching it don't need nobody I got my backpack ready to take all the power oh. Rock, rock, rockin' Rockin', rockin', rockin nah, nah, nah, nah. Now Don't you think about stopping Hey come on It's me about the rock, rock, Rockin', rockin', rockin'. Oh. Getting first place They can't keep up in this chase They can't keep They can't keep up with the pace It's so crazy Nothing can fix me Follow me baby And they think about stopping Cause we about to get right right right Don't stop music at yeah. all 하루 종일 연락했는데 I de opså ti an en sandte 일이 너무 많대 믿으면 안돼 내가 mot man de med du mjnen de 상태 나 지금 되게 바본 같지 해 본데마다 얼굴은 또왜 풋지는지 내 마음은 불꽃 오마 같는데 마치 풍선같이 같은 손 떠는 내그 마음이 답 불안해 말을 전에 또 만나죠 표정이 별론데 오늘 따라 못인데 take me 그러다 여기 온 건데 어쩐지 혼자 상태가 같이 똑같이 나도 모른다는 게더 위하매 말했나 No. I take in my hand come up bombing I good night when it shows it ¿Cómo están? ¡Yay! ¡Yeah! Oigan, la emisión del día de hoy está súper súper buena. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Bienvenidos a Exo Time en su episodio número 8. O oh, sí, muchachos, ya vamos 8 programas. Gracias. Gracias. Gracias. Oigan, ya ocho programas de estar aquí llorando por EXO. Y esta semana no es la excepción. Oigan, esta semana estuvo súper, súper, súper intensa para todas las EXOEL. Así que, pues, el día de hoy el programa se trata de mí llorando por todo lo que pasó esta semana con EXO. que no se recuperaba uno de una noticia y a los tres segundos ya te estaban aventando otra. Entonces... Híjole muchachos, eh, no sé si voy a llegar viva al debut de Baekhyun, eh, faltan cuatro días para el comeback, para el comeback, para para el debut de Baekhyun estoy súper súper emocionada, ando con la emoción a todo lo que da, ando súper friqueada porque hemos tenido bastante bastante material durante toda la semana, entonces Eh, no sé si llegue viva o si llego viva si tengo la oportunidad de llegar a ver el maravilloso debut que nos va a ofrecer Baikyeon pues la verdad no creo sobrevivir esto todo está muy intenso entonces <susurra> Pues básicamente de eso se trata el programa del día de hoy Así que pues muchas gracias por acompañarme Por favor no se despeguen Hoy vamos a tener dos horas de harto, harto leo Que ya nos hacía falta a todas las EXOEL Muchísimas gracias por acompañarme Bienvenidos, si es la primera vez que lo escuchan Pues pásenlo a lo barrido eh, Aquí todo es amor y paz y sobre todo llanto Porque amamos muchísimo a EXO Y pues ya Oigan Eh, voy a mandar saluditos a las personas que nos acompañan aquí en el chat a Angie Kokoro, a Fufi Lip Snookum Cute y Wugi Hit esos usuarios son super random que da el chat de la página automáticamente, entonces si tú te lo quieres mandar para que yo te pueda mandar, mandar perdón amigos, EXO me tiene muy mal esta semana de por sí yo no hablo bien y luego con todo lo que Todos los ataques que me ha dado EXO, pues pues estoy peor. Les decía, eh, si ustedes se quieren cambiar su nombrecito para que yo les mande saludo como Dios manda, pues le dan eh, clic a su nombrecito. Ustedes siempre van a ser el primero en la lista del chat. Entonces le dan clic y les aparece una ventanita en donde dice nombre y pues ahí se lo cambian al nombre que ustedes quieran. Eh, le dan guardar dos veces y listo, ya. Con eso es suficiente para que yo les pueda eh, mandar saluditos Y pues ya estemos todos felices y aquí atentos a pangirlear esta semana Dice... bueno Así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy A Dani, muchas gracias a Dani por acompañarme el día de hoy eh, Voy a tener pedidos abiertos, claro que sí eh, Si tú tienes algún pedido de alguna canción, pues mándamela y yo te la pongo Para que pues tengamos la música que nosotros queremos escuchar, como no? Bueno, empezando con el programa del día de hoy Pues pues los ataques empezaron desde el día lunes Estos muchachos dijeron, julio es el mes de EXO Y no sé, se, o sea, se lo tomaron muy en serio A partir del primero de julio ya teníamos ataques por todos lados Empezando por nuestro Kyunso que ya se nos fue al ejército. No, no. Eh, Kyunsou se nos fue, muchachos. Eh, ya ya no más nos quedan seis, oiga. Nos quedan seis integrantes en Nexo y bueno, eh Kyunsou se nos fue el día lunes. Uh, él no hizo tanto escándalo con su con su vida, con su partida, no hizo fan meeting, no hizo Pues nada de nada, de hecho todo lo hizo súper súper privado y lo único que sí pues nos dio en la torre a todos pues fue la foto que subieron los chicos a Instagram en donde estaba Jixing con ellos. Oiga. Oh. Yo sigo llorando nomás de ver la foto. Oigan, Jixin fue a despedir a Kyungso eh, a Corea. O sea, él literalmente nomás fue y regresó a China. Eh, nomás fue a despedir a Kyungso. Ustedes díganme si eso no es amistad, si eso no es amor, si eso no es hermandad. Oigan, fue súper, súper bonito. La verdad, eh, esperamos muchísimo, muchísimo tiempo por una foto de todos los miembros con EXO. Bueno, nos falta Minseok, pero pues pues el muchacho tampoco ya no está con nosotros por ahora pero pues se sintió el apoyo, el amor, todo todo estuvo presente así que pues estoy muy feliz de que Jixin nos haya nos haya dado esta maravillosa sorpresa no solo a Kyunso y a los miembros de EXO sino también a EXOEL que esperamos muchísimo muchísimo por una sola interacción, por una sola foto Eh, no sé, me emocionó muchísimo, de hecho ah, cuando sacaron esas fotos pues la sexual estaban vueltas locas Twitter se volvió loco y creamos dos tendencias globales, la primera fue Jixing, o sea Jixing estaba en el primer lugar en tendencias mundiales en Twitter y en el puesto número 12 estaba la frase de EXO WE ARE ONE, entonces ay, híjoles, estos muchachos yo estaba llorando en la madrugada yo no podía creer que Jixxin estuviera con nexo de verdad fue algo súper súper emocionante y... ¿qué les digo muchachos? ¿qué les digo? Eh, otra cosita respecto a Kyunso, pues es que obviamente ya sabemos que lanzó su Station eh, That's Ok encabezó las listas de iTunes en al menos 16 países oigan, esta canción estuvo súper súper bonita eh, yo... No esperaba menos de mi de mi Kyunso, la verdad es que sí se rifó con su station, un aplauso a Kyunso. Un aplauso porque sí rifó muchísimo, de verdad. La canción estuvo preciosa. El video me hizo llorar también porque pues era como todo un poco nostálgico, un poco triste. Estaba todo muy como a blanco y negro y al final cuando empiezan como las partes de destellos de luz, de la lluvia de estrellas, de que todo se pone de colores al final pues Realmente me hizo sentir muy emocional eh, La canción es súper súper bonita Y si no la han escuchado Pues yo no sé qué esperan Por favor vayan a escucharla La canción es preciosa Y pues el video ya cuenta actualmente Con 4.7 millones de vistas en YouTube La verdad es que arrasó Kyunso con este station Es su segundo station me parece Y la verdad es que le fue bastante bastante bien Así que pues vamos a escuchar un poquito de música vamos a tener a Dio con That's Okay y también otro estreno de esta semana pues fue eh, la canción de Chen con la chica Aili eh, como saben Aili pues acaba de sacar un álbum y tuvo una colaboración con Chen la canción no la he escuchado la voy a escuchar con ustedes así como la, la hice la vez pasada eh, también con el soundtrack de un drama de Chen Entonces pues bueno, van a tener aquí Mi reacción y llorando más Por eso porque No se cansan de hacerme sufrir Así que vamos con un poco de música Y regresamos ¿Sí? 새저간 감정들에 무뎌지는 감각 언제부터인가 익숙해져버린 마음을 줌기는 법들 아아 oh, 나노테춤 oh, oh. why now 아마 보고 살려고만 했던 돌아보는 것도 왠지 겁이 나 얘기들 시간이 가든 내 안엔. 복했었던 때론 가슴이 저릴만큼 뜨고지는 태양과 저 달처럼 자연스레 보내네 때로놀고 때로놓고 기대하고 아빠까지 다시 설레고 문제지고, 마음이 가는 대로 있는 그대로 수많은 별이 그랬듯이 언제나 같은 자리 제 몫의 빛으로 환하게 비출 테니 숨기지 말고 너를 보여줄래 편히 네 모습 그대로 그래 괜찮아 괜찮아도 오늘 난 처음으로 솔직한 내 마음을 마주해 거울 앞에 서는 것도 머뭇대 이 표정은 또왜 이리도 어색해 아름다운 건늘 소중하고 잠시 머물다 아득히 멀어져도 늘 마주 평범한 일상을 채울 마음의 눈그 안에 감춰둔 외로움도 숨만 쉬고 있게 그저 바라봐 부드러운 바람이 보면 마음을 열어 지나갈 하루야 때려넣고 해요 때려넣고 해요 기대하고 아파하지. 다시 설레고 해요 마음이 가는 대로 근데 저 수많은 별이 그랬듯이 언제나 같은 자리에 제 목새 환하게 비출 테니 숨기지 말고 너를 보여줄래편히 님네 모습 그대로 그래 괜찮아 괜찮아 또두 손에 가득 채워줄 소중한 우리 이야기 깊이 담긴 마음이 내 네. 시간이 지나다시 기억할 수 있다면 말할 수 있을까 너도 행복했다고 너 같이 웃고 기대하고 아파했지 모든 걸 썼고 사랑하고 마음이 가는데 있는 그대로 말하지 못할 고민거리 깊게 상처난 자리에 늘 같은 속도로 흘러가는 시간이 언제나 그랬듯이 씻어내줄 테니 흐르듯 살아도 그냥 괜찮아 괜찮아도 yeah por la fan base EXO Planet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros nueve chicos. EXO y exo el we are one. Taneun <música> 제발 내 손잡을 거 그래 날 가로올수록 좋아 달빛 쫓아도 눈을 감으면 난인 다른 남자였다면 이극 Hear the crowd go Ya estamos de regreso. Oigan, eh, me estaban diciendo que Luján ya no era de EXO. Oigan, ¿por qué me hacen esto? Pues ya sé que no es de EXO. Pero aquí queremos a los 12 por igual. No se preocupen. Así que... Aquí siempre le vamos a llorar a los 12. No sé. Ustedes aquí todos son 12. No me importa nada. Muy bien, escuchamos a Dio con That's Okay. A Aili con Chen con la canción LOKE. ¡Wow! La verdad es que nunca había escuchado a Ellie Bueno, la había escuchado Pero no sabía que era ella Porque me parece que hizo Un soundtrack de para Paragoblin Por cierto, ese drama Me hace llorar a mares Nunca había llorado tanto con un drama Pero bueno, esa es otra historia eh, Sí, yo no sabía Que ya había escuchado a Ellie Entonces eh, Esta es la primera canción Que escucho conscientemente Que es ella y la verdad es que me gustó mucho Tiene una voz preciosa, oigan, qué bonito, puro talento cantando, como no. Y también escuchamos Baby Don't Cry, que fue una petición. Eh, si ustedes tienen alguna canción que quieran escuchar, pues mándenmela por mensajito privado para que no se me pierdan. Nada más le dan click ahí donde dice DJ Leslie y le sale una ventanita que dice private chat o chat privado. Y ahí le pican para que les abra una ventana Bueno, o sea, para que les abra la conversación conmigo Y ahí me hagan sus pedidos Pueden pedir hasta dos o tres canciones Entonces, pues pásenmelas, échenmelas, échenmelas Todas las que quieren para que suenen En los siguientes bloquecitos de canciones Y también escuchamos a Luján Que, oigan, yo lo extraño mucho Pero bueno Con Football Gang muy bien eh, me estaba diciendo así ah, me estaban pidiendo saludos un saludo para cristina si ¿sí es christstina si es cristina así cristina, ah, sí, cristina eh, un saludito gracias por escucharme no sé si sea la primera vez que me escuchas pero eres bienvenida a este espacio exo que hoy estamos llorando a todo lo que da, tenemos harta emoción junta, entonces, pues pásale a lo barrido, quédate con nosotros el día de hoy, y pues, ¡vamos! A continuar con este programa Oigan pues esta semana quien también nos dio muchísimo, muchísimo material Y sobre todo que anda muy agresivo este muchacho Yo yo no sé qué le hice, yo lo quiero con toda mi alma Y este muchacho nomás me paga haciéndome sufrir Pues es Beckian Beckian ya lanzó el teaser de su mini álbum City Lights Que pues... Oigan este muchacho anda arrasando en las listas de charts Eh, ha alcanzado los 170 álbumes vendidos en la plataforma de keytown 4 you y la verdad es que muchachos este hombre se me hace o sea si sí, cuando lanzó la preventa él andaba arrasando ahorita que ya lanzó los detalles del álbum que oh, por Dios las dos versiones me tienen llorando la verdad es que lamento mucho ser pobre porque no lo voy a poder comprar ahorita sino hasta después Y la verdad es que mi versión favorita Las dos están muy bonitas Pero la que más me gustó fue la Day Que es la blanca La que es como, sí, como blanca Porque es una blanca y otra es negra La night es la negra Bueno, pues ya lanzó eh, los detalles de su álbum La página de SM town Lanzó todos los detalles del álbum Las photocards se ven súper súper bonitas eh, Tiene, siento que la de la versión Day Están súper soft las photocards Así que Yo creo que eh, voy a hacer lo posible por comprar las dos versiones. Sin embargo pues con comprarme la de y voy a estar pues agradecida con el de arriba. Entonces pues eh, este muchacho ha arrasado en todas las listas de popularidad. Ha sobrepasado también las ventas en esta plataforma en Keytown4U. Eh, sobrepasó las ventas de Dohs Mess Up, Mad Tempo, The War y Exodus. O sea le dijo a los discos de ex, de EXO quítate que ahí te voy, o sea con permiso, llegando y reinando este niño no se anda con payasadas y pues también ya se reveló la canción principal se va a llamar UN village que se ve súper súper buena, la verdad es que como les mencionaba la semana pasada yo esperaba algo como YOUNG algo como PSYCHO eh, canciones así No esperaba baladas de este álbum y creo que no las va a ver. Esa es mi opinión, no estoy asegurando nada. ¿Quién sabe? Este muchacho nos puede sorprender y qué tal que haya una, alguna balada en el mini -album? El chiste es que ya se librará la, el título de la canción principal y también la canción eh, Stay Up, que es un dueto con bencino Entonces, pues se viene cosas buenas muchachos, estamos a 4 días para escuchar este maravilloso debut entonces pues que les digo muchachos que les digo, ando llorando llorando dice Weyong de Chanyoli por favor, ah claro que sí ahorita te la pongo en el siguiente bloquecito te la voy a poner que el debut del Changhoon también ya se viene muchachos ya falta bien poquito para ese debut, entonces Pues este mes nos andan atacando con todo, yo no voy a sobrevivir todo el mes, la verdad yo no creo sobrevivir, pero bueno. Eh, siguiendo con la información de Baekhyun también apareció en un periódico de Malasia llamado The Stars, esto fue porque se emitió una nota eh, haciendo referencia a su canal de YouTube, les voy a decir, más bien les voy a leer la nota. Eh, con una megabase de fans, las estrellas coreanas se apoderan de YouTube. Durante los últimos meses, YouTube ha sido una plataforma popular para las celebridades que buscan más oportunidades para promocionarse. También, recientemente, los grandes han estado emergiendo... Emergiendo... Emergiendo... Perdón, no sé hablar. Emergiendo en la plataforma, buscando comunicación con los fanáticos y han estado estableciendo nuevos récords Baekhyun de EXO es otra de las estrellas que están haciendo récords en YouTube Recibió el botón de oro Aplausos <tose> para Baekhyun que ya arrasando también en su canal de YouTube Un premio otorgado a aquellos con más de un millón de suscriptores dos días después de abrir su canal el pasado 16 de junio. Oigan, este muchacho no para, ¿eh? No para. Eh, la estrella de K-Pop comparte su vida diaria a través de vlogs diciendo que crea los videoclips para los fanáticos que siempre lo están esperando. A partir de lunes él ya tenía 1.7 millones de suscriptores en este canal de youtube bueno como ya sabemos o si no lo saben pues él sube pues vídeos blogs de él haciendo cualquier cosa eh, hizo uno con su perrito hizo uno caminando con un amigo eh, Sientes como si estuvieras ahí con él Lo acompañas al gym Lo acompañas a sus transmisiones Lo acompañas a caminar A ver a su familia A jugar con su perrito Entonces eh, El último video que subió Baikyun Fue un video de él Lanzando su propio teaser De un village eh, S.M.Town obviamente lanzó El teaser oficial Y horas más tarde Baikyun lanzó su propio teaser Eh, y también hizo un Instagram Live que este muchacho... No puede ser, o sea, nosotros pensamos que Sehun era el rey del spoiler Y dijo Baekhyun también, quítate que ahí voy Y este muchacho hizo un Instagram Live y cantó casi la mitad de la canción Entonces fue muy gracioso, la verdad es que ya escuchamos más o menos cómo va a ir O cómo va a estar la onda con el debut de Baekhyun Y sinceramente la canción me va a poner loca, loca muchachos, porque está súper, súper buena, la verdad, sí tiene vibras como de Wee Young, más bien, como de Young, el Station que hizo hace unos meses, y sí, yo yo sentía que esa vibra iba a tener más o menos el álbum de Beckian, entonces, pues ya, ya estamos a nada de poder escucharlo, la verdad, estoy súper, súper ansiosa, y creo, creo que le va a ir súper, súper, súper bien, entonces... Eh, pues vamos a escuchar un poco de música Como ya saben, tengo pedidos abiertos Ya me están llegando algunos pedidos Por favor, mándenmelos nada más al chat privado Para que no se me vayan a perder Porque luego se me pierden los pedidos Entonces, nomás píquenle ahí donde dice DJ Leslie al aire Y les va a aparecer la ventana de nuestra conversación De usted y yo nomás, solitos Para que me manden todas las canciones que quieren escuchar. Pueden ser de hasta tres canciones. Entonces, pues échenme su lista, muchachos. Pueden ser tanto de EXO, en versión la que ustedes quieran. Y también pueden ser de los solistas que ya tenemos. No importa si no están en EXO. Si quieren escuchar a Luan, a Chris o a Tao, a Lay. Oigan que... Hablando del Bueno, mencionando a Lay. Muchachos... Ayer tuvo su primer concierto nuestro queridísimo Ley Oh sí, entonces eh, vamos a hablar un poquito de acerca de su concierto más adelante Así que por favor no se lo pierdan Les voy a dejar un bloquecito de canciones en lo que eh, pues, pues sigo preparando mentalmente mi espíritu y mi alma Para darles todas las demás noticias que nos faltan en el programa el día de hoy, así que no se despeguen por favor, muchísimas gracias por acompañarme a todas las personitas que me acompañan en la página principal, a Dani a Angie Kokoro, hay más usuarios random que no sé pronunciar, ustedes discúlpenme pero pueden cambiarse su nombre por favor para que les pueda mandar saludos ¿cómo hacen eso? pues bien fácil en la lista del chat Ustedes siempre van a ser la primera persona, entonces le dan clic, así al primero, le dan clic y les va a aparecer una ventanita en donde ya les va a aparecer la opción para cambiarse el nombre. Se lo cambian al nombre que ustedes quieran, ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran y le dan guardar dos veces, ¿ok? Entonces de esta forma yo les puedo mandar saluditos para que pues no tenga que andar pronunciando estas cosas raras que la página da, entonces... Pues muchas gracias a todas las personas que me acompañan en la página y en el programa El día de hoy, así que voy a dejarles un bloque de canciones y ya regresamos con más. Estás escuchando Exo Time aquí en Station Kpop, un viaje auditivo por Asia. La, la, la. Please I don't care if you're feeling me funny cover all oh, you got is green got you run around run around me yeah this got me t a r um. just need push on your day job one t a r um. you going so fair my bella has to jump what is it since that boy good enough i'm busy boy my bike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 what change what change could you can't interest that pass by the wall let gas give it down don't gotta take care what you should show my yoga she not the right keep gas run boss that joe is a booman that you're dropping the main my rap king your is a break give me eagle in the water flow that's my king can you show me that the sound do you like it yeah. 这是可以定位, 成交, you like. oh my god waiter can i take my order please fall, let me on the card player here the devil huh my never seven better from the apple ready to shine got the father got a permission but it's okay so it's okay people who are blind people who are the eternal people who are not in this world people who are just waiting to receive the back and angel the issue just can't go in shall never live only allala la la la la la la la la la la what chance that you could get you can't into the city pass by the watch up that got to kick what you should show my you she not the white key got to the idol yeah yeah truth that just a fantasy was i thinking how she acted just so they all look to us it was only me eager and don't just live but the fantasy get 가라마치 레거트케세오디엔도바 겐저이옛샤바 하잠자디앙코 마나니주다추제워바 세레거트케세오디엔도바 겐저이옛샤바 하잠자디앙코 마나니주다추제워바 에음음아 야웨이나벳쮸아도 에 난나지나바미나가둔가문관심바 머리속은 고마 I'll be looking for 24h I'll be looking for 24h Determine film, drama Ain't I I'm a hero for you I'd like to run away Ain't I Gotta beat the real you Don't be afraid Whatever it is It's not a matter of you Don't throw away I'll hold it for you So we stay down Cause we up, um, we up, um, we um, so we don't stay down. Cause we up, um, we up, um, we, um, we, um, so we don't stay down. We, on, we don't stay down. Cause we, on, we don't stay down. Cause we, on, so we don't stay down. We don't stay so We don't stay down. out day, trippin' out day. She don't go girl. Ge hande ju mate. 밤은 괴로 이 절이를 비다 흘려나게 저더 버터 퍽저 페이지 머든 어 pulling on 누가 정해 어 uh. 아프니까 라는 말은 우리가 만든 위로가 아니게 yeah 길냅 비줘 yeah yeah 리바스로나 치미 와더 신경꺼 신경꺼 그게 뭐든지 뭐든지 상관없잖아 네가 어딘지 지나친 것 뜨는 남자 괜는 cus we don't stay down you go feel it on worry be what the trying to tug on that dog today we gon get it we gon get it diamond jewelry what i saw again somebody must stay down cuz we are cuz we are cuz we are stay down cuz we are cuz we are cuz we are we got one had to nod down doge we got 진짜로 뭔가는 거래 say da We, we don't stay down we are we don't stay down Cause we are We don't stay down She's my baby, She baby In the middle of the street And The chocolate You walking in Easy to use-tu også mangler mulighet til min Ioso Hva er det som har de mer løn? you wa sause umbu sarake dashitemo mou ii ndayo mimamoru There you came Cosmic freight away it does shake Time es patrocinado por la fan base Exo Planet Latinoamérica. Sígala por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros nueve chicos. Exo y EXO-L, we are one. Datåøtten må hje detilø til to en hj om men en en gøn menju mir 나 새깔아 stray i should gotten through the 지금 느낌 느낌대로 뜻치노 께로로지 치카방만 멧더라면 무추지노 예 무치로 yeah. 완결정을 섞어 따로 믿잖아 원하는 결과 아무도 모르게 비 부르지면 결국에는 모두가 너르기요 카진이가 내 이름을 하고 있는 뉴도 단지 소 so 양용연전의 TV를 봤더라면 나이 꺼내 시작건 뇽나유 러브 미 with the axo axo 말고 just let it down. Let take and go on time mother now feel feel me romance do it do it now return자 wanna to yeah let's 시간이 아이고 대고 안 되는 거 영해 내 방식은 내가 만들 거고 너 압수 갈 거야 몰래 모두 뒤흔들어 더 새롭게. 노력해, yeah. oh. 당장 어디든 가도 돼. 당장 어디든 뭘 해도 다 oh. Nei mami ganen ddero Nei motdero Naman i mandel su innen Paradigm Baby Sjaro zannet den senggak A no more Takk en goppon da Zemotdero Zegin, neki, manja Do it, do it Norel, donja Wonhaji, ane, ane, 내 비안처럼 이런 느낌 아 매만지고 싶은 그녀는 나의 멜로디 How a jungy My Der어봐, said, don't mess on my tempo, 음치, uh. 없을, 맞춰, one, two, three, uh. don't on my tempo, on my tempo, must you so on은이, quickly, no, no. Yeah,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 i don't throw it out for me Dun, uh, Don't mess up my tempo I'll be fine, I said don't mess up my tempo I'll be in my heart I'll be three uh, Don't mess up my tempo I'll be oppå test me okay. 혼자 i kjøksek ha da men 보내줘 message now you flexin' i should be dullo banal bonnet diller there's so pretty i guess me hold on wow. i'm doing alright baby girl you don't know 지워 yeah, 내 머리 위에 물은 뿅내 사전에 없는 내 line 너는 이미 자연스럽게 마치고 있어 내 tempo baby girl, baby girl. Baby girl. 내 어깨에 살짝 비된 그대의 yeah. 아련한 향기가 다시 내 맘에 서로 yeah. yeah. yeah. yeah. 떨어지면 멀어진다 dette for an ångel og sythe Don't mess up my tempo baby Don't slow it 나밖에 없는 거 말해 숨은 들리지야 지킬게 께내 마음이 느껴지니 느껴지니 날 감싸는 유일한 나만의 세이비어 Nal 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 Go and on and on 떠나지 않게 그녀 내 Don't mess up my tempo 따라와니까 충분히 I say don't mess up my tempo Månke ni 다른 세계 빛 어디에도 없을 Don't mess up my tempo Månke su muy bien estamos de regreso aquí a exo time escuchamos un bloque bastante bastante extenso tuvimos a my lady en la versión en chino también escuchamos cosmic railway que fue una petición de djx que nos está acompañando un ratito muchas gracias djx por acompañarme el día de hoy creo que es la primera vez que djx Eh, me acompaña en exo time Así que un aplauso para él Pero claro a que sí, como no eh, También escuchamos a Baekhyun Con la canción Young Y Tempo Porque fueron Pedidos que me hicieron Todavía tengo pedidos abiertos muchachos, muchachas Si ustedes quieren hacer Petición de alguna canción Pueden mandarme su lista de hasta Tres canciones o voy a ver Si me da tiempo, yo creo que si sí nos da tiempo de, de que me pidan más Entonces pues échenmelas, échenmelas Todas para que eh, Pues les pueda poner la música que quieran escuchar como no, ya vi que varios se cambiaron el nombre muchísimas gracias oigan porque eso de andarle leyendo en el chat Wookie Munch se me hace una cosa muy muy difícil, un saludito para Diana que nos acompaña, para Criso12, para Mel para, y ya hasta, hasta ahí, hasta ahí, para dj DJX, eh, muchísimas gracias También a los usuarios random que tenemos por aquí. A Mupsilub, a Buki Umush y a Boomcakes. Por favor, cambiense su nombrecito. Por ahí ya les dejé en el chat eh, un record... bueno, una notita para que se lo puedan cambiar. más le dan clic al primer nombre de la lista de chat. Y les aparece la ventanita para poder cambiárselo. Le dan guardar dos veces. Y es todo, todo lo que tienen que hacer. Oigan, pues regresando a las noticias, pues... Hoy en la mañana, hoy en la madrugada Fue la primera presentación de EXO como OT6 Muchachos, me tienen llorando Estos niños eh, se, se presentaron en el Super Concert CBS en Hong Kong Y pues esto estuvo muy, muy padre Como ya saben, esta, este concierto ya lo había anunciado Desde hace unos, no sé, cuatro programas Más o menos, tres programas anteriores y iba a ser un concierto como con varios artistas, iba a estar Taeyeon, Winner, AB6IX eh, Mamamoo me parece Seventeen, creo que también andaba por ahí, entonces pues estos chicos, eh, pues nuestros chicos más bien, se presentaron como seis miembros, ya nomás nos quedan seis, y hicieron una mini presentación, Kai y Sehun fueron MCs, eh, ellos estuvieron como, bueno no sé si estuvieron a cargo de toda Eh, de todo el concierto pero si sí estuvieron como MCs durante un, un ratito y las canciones que cantaron fueron Tempo, Smile On My Face 24 x y Love Shot Y también hubo un solo de Chen cantando Beautiful Goodbye Entonces estuvo bastante bonito Había muchísimas fancams Había muchísimas el Parecía concierto de EXO Ya saben que cuando EXO se presenta en algún evento Con varios artistas Pues parece concierto de EXO Porque van más EXOEL que de los demás fandom Es algo muy muy gracioso Pero pues esta vez no fue la excepción Estuvo bastante bastante padre la presentación Eh, Bekyun estaba haciendo las partes de Kyunso en tempo eh, Entonces eh, pues sí cantaron en vivo Cantaron en vivo porque pues ya no pueden cantar las partes de Minseok y de Kyunso Entonces pues pues, pues ya eh, Yunmyeon, Chanyeol, eh, Bekyun y Chen se encargaron de hacer Las partes correspondientes de los dos miembros que faltan Y pues oigan estuvo muy sentimental Estuvieron haciendo también algunos Bueno, estuvieron platicando con los fans también. Baikyeon, no sé por qué se puso a cantar I will always love you de Whitney Houston. Entonces, pues yo cuando vi ese video estaba yo así como que al borde del colapso porque ya no podía con mi alma. Entonces, dice DJX, yo vine a ser feliz y si me das estas noticias. <risa> Perdón. Es que así están estos niños. O sea, yo no entiendo. Uno les da amor y lo único que recibe son ataques. O sea, y más ataques y puras ganas de llorar con estos chicos. O sea, el mes de EXO yo pensé que iba a ser feliz y es todo lo contrario. O sea, cada día lloro más que el anterior. Entonces, ustedes platíquenme. Se queda... Yo me iba a quedar despierta, de hecho sí me quedé despierta la mayor parte de la madrugada. Pero no aguante Aquí en México, o en la Ciudad de México, en el horario de la Ciudad de México. El concierto de EXO empezó, bueno, el concierto de SBS. Empezó más o menos a las 6 de la mañana y yo a las a las 6 o a las 5, no recuerdo. Y yo me quedé dormida minutos antes de comenzar. Entonces estoy como que... Mmm, mmm, o sea, tanto aguanté en la madrugada para quedarme dormida como 15 o 20 minutos antes de que empezara todo. Entonces estoy muy triste pero desperté muy feliz con fancamps por todos lados, con videos por todos lados con muchísimas muchísimas cosas muy bonitas entonces ustedes platiquenme si ya vieron todos los vídeos cantaron muy muy bonito la verdad es que a pesar de que ya son seis miembros se siguen luciendo muchísimo en el escenario es algo que admiro muchísimo de EXO que se adaptan que no se dejan caer porque les falta uno o dos miembros, o sea, de verdad el profesionalismo y la presencia escénica que tiene EXO de, realmente es de admirar y es algo que me gusta muchísimo de ellos, así que ustedes platíquenme cómo les pareció esta presentación, si la vieron, si no la vieron, platíquenme un poquito cómo, cómo fue la impresión que les dio a ver a los chicos, pues ya con seis miembros la verdad es que sí se ven súper poquitos porque estamos acostumbrados a ver a un EXO como una agrupación grande desde que inició. Entonces, ver a 6 miembros y es como de me hizo recordar a cuando vino Super Junior a México a Los Telehit y solamente eran 5 cuando en Super Junior son 10, 11 miembros, no recuerdo bien, pero pues sí es como de <risa> me falta la mitad básicamente. Entonces, pues es muy muy triste. Así que ustedes platíquenme, por favor, eh qué les pareció, si ¿Sí, esperaban estas canciones, qué canciones esperaban que cantaran, entonces platíquenme por favor, por favor, por favor. Entonces, eh, les voy a dejar, dice Nico, chale, yo no sabía que se iba a presentar Mamamoo, sí, estuvieron varias eh, varios artistas, estuvo Mamamoo, estuvo Taeyeon, estuvo AB6, estuvo Seventeen, estuvo Winner, Eh, y EXO me parece Creo que nada más ellos 7 No recuerdo si había otro artista más Pero estuvo bastante bonito De hecho hubo Bueno estaba como tendencia el concierto En Twitter Y estaba viendo varios updates en la mañana Y la mayoría de los updates Fueron de EXO Entonces eh, estuvo bastante bueno el concierto Estaba viendo Bueno a mí me gusta muchísimo Taeyeon también Entonces eh, se presentó Muy muy padre También Mamamoo, entonces pues estuvieron conviviendo todos los artistas al final del concierto Se ve que estuvo bastante, bastante bonito Entonces pues ustedes platiquen qué les pareció este concierto tan precioso Que fue pues la primera vez que se presenta EXO como seis integrantes Ya, o sea, pues, sigo llorando porque me hacen falta miembros, oigan, me faltan miembros, no puede ser ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ay, se me pierden los comentarios Dice Igualmente de las mías, es que no sé qué es más perfecto Si su voz Ay, abrió una conversación privada Ah, es que les platico Estoy platicando con Dani Y estamos fangirlando de lo mucho Que nos gusta la voz de Baekhyun Porque por fin encontré a una Baekhyun Biaset que me entiende a la perfección Entonces estábamos platicando Acerca de la canción de Young Y de que es Una de nuestras favoritas, tanto el video como la canción. Bueno, continuando dice Dice DJ X, no sé sus fechas, me urge venir aquí más seguido. <risas> pues es que no sé por qué no no vienes DJ X, o sea, yo aquí te espero para fangirlear, para que podamos hablar de lo mucho que amamos a X y, y me deja sola, me dejas sola. Por favor, díganle a DJ X que me acompañe los sábados para para que estemos al pendiente de todas las noticias que salen de nuestros niños. Dice Criso, sale lo mal, chale lo malo es que no fue Ley. Oigan, pero pues es que Ley dio su concierto en China. Oigan, un aplauso para nuestro Gixin que anda triunfando también. Oigan, fue súper súper bien a Ley en su concierto. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de todo lo que pasó en el primer concierto de Gixin en China. Fue en Shanghai. Y la verdad es que, wow, también estuve esperando a quedarme despierta, pero pues me dormí antes de que empezara. fue El concierto de Lay fue a la misma hora que la presentación de EXO, o más bien del concierto del CBS. Entonces... Pues sí, fue como difícil para la EXO, el estar viendo a Lay y estar viendo a EXO y estar regresando con Lay y estar volviendo a ver a EXO. Entonces fue una madrugada bastante, bastante cardíaca, recibimos ataques por todos lados. Entonces ahorita les voy a platicar un poquito acerca de todo lo que pasó en el concierto de Lay, que la verdad estoy súper orgullosa de Jixxin. Fue todo todo un éxito su primer concierto ya les había dicho que sus conciertos las entradas se agotaron en segundos en segundos entonces él decidió abrir más fechas y la verdad es que anda arrasando con todo le fue súper súper bien recibió muchísimo apoyo no solamente de los fans sino también de varios patrocinadores incluso de SM Entertainment recibió un arreglo floral entonces ahorita les voy a platicar un poco acerca de todo lo que pasó Y ustedes platíquenme eh, si ya vieron todos los fancams del concierto de Jixxin, de, de la presentación de EXO, de todo lo que pasó en la mañana porque la verdad es que creo que EXO ahorita está en un momento que se tiene que sentir súper orgullosa de todo lo que les está pasando independientemente de que nos ataquen con tantas cosas, creo que ahorita EXO está en un momento súper, súper fundamental porque Porque EXO está logrando muchísimas cosas, porque tanto Jixxin como la agrupación están haciendo todo de sí para poder seguir adelante a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que digan de ellos, ellos se siguen manteniendo, siguen demostrando que aman lo que hacen, que aman a su fandom y que van a seguir siendo EXO por, vario var pues por varios años más pues, ando sentimental oigan, perdónenme perdónenme, perdónenme pero es que sí, de verdad creo que EXO ahorita está en un momento muy bueno de su carrera independientemente, así le falten la mitad de los miembros así le así solamente quede uno activo, creo que siempre van a demostrar que aman lo que hacen y que aman a sus fans más que nada en el mundo, entonces dice DJ me siento super mega orgullosa de Jixxin Oigan, vendré más seguro. Los... <risa> más seguido, lo juro. Amo Dancing King. La verdad es que esta canción me pone de buenas. Eh, pero sí, ya. Caele más seguido al programa, mija. Porque aquí el fanguerleo está a todo lo que da, ¿ok? Este, pues pues sí. Ya les decía de Jixxin. Les decía de EXO. Les decía de todo el orgullo que sentimos en este momento. Todo el fandom de EXOEL. Y creo que, creo que este mes sí es el mes de EXO. Independientemente de todas las actividades que tengan de todo el programa que tengan en los conciertos, eh, con los debuts de Baekhyun y de Chanjoy con Sehun, de de todo lo que estén haciendo independientemente, creo que es el mes de EXO porque EXO él está demostrando que EXO sigue vigente y que EXO va a seguir vigente durante muchos años más. Entonces, pues vamos a dejar de llorar, vamos a vamos a ponernos más orgullosos de nuestros chicos y vamos a recordar algunas canciones viejitas me pidieron Love Me Right que es una canción que amo con todo mi corazón así que voy a dejarles algunos pedidos que me hicieron también y pues si tienen más pedidos échenmelos ya andamos en las últimas nos queda media hora de programa entonces aprovechen esa media hora Para poder eh, lanzarme sus pedidos y que suenen en los siguientes bloquecitos de música Dice dice DJ X Están más activos últimamente, los amo mucho Sí, es que pues es el mes de EXO, mija Es el mes de EXO y así es como debe de ser Dice bueno ahora sí bye Muchísimas gracias por acompañarme un ratito DJ X eh, estoy muy feliz de que me hayas Acompañado aunque sea 10 minutitos <risa> Muchísimas gracias y pues Ahora sí nos vamos con el siguiente Bloquecito de música Estás escuchando EXO TIME aquí En Station k Un viaje auditivo por Asia 돌아가는 채 내리선 듯그 목소리에 숨 Got to keep it on my, don't change the plan, with zero doubt in my mind. I'm the boss, now. Da er det er noe Du måtte gå med til en bedre Bører seg en blå Nån sånne kompikir Nån sånne kompikir Nån sånne kompikir Nån the love shot We dim it night let us rock shit to the I wonder if I'm make it work Yeah Should ya my give more get washed up before nobody oh. way, young, young, long make you 난 happy I can do this all night long baby 난나 너들 가도 발 축자리니까 Can't ever go lonely jump on up in 나나 가고 go 가슴 터지듯 타는 순간 우린 더많 love me Oh the way you in the way die fire only so make just love me Noko ni mono hala hala nini ta wasstead Hey! Sei no shite kakko tske te Uto nabita serif lose my self Kimi mm no -hmm. mind kabe wo break down now Zune ni kobi nai cool na brown eyes Do nai hate it's not working Takane no hana demo yeah face it Ten thousand times Kimi no koto o omo te itan da yo You're gonna what can i see Sack it bold oh no no no time let go i'm trying confused don't don't that <laughs> Let's go again Give me no poppum Mamma moshirana i party And I go pop poppum poppum bottle of champagne I hit my heart beat Ring ring through the night Hone sin up to an emote night Someday, Monday Tuesday Wednesday Thursday, Thursday Friday yeah, yeah. Saturday Someday Every day Every night Sake bunda What can I sing? Porololololololo Sakemauze Porolololololo Kokoro Porololololololo One more time let go Porolololololo I'm screaming like a beast I'm thinking of getting by the wicked the sake of this I'm going to be more for you I'm going to be more for you Bang bang Neroi sada meke Indon Koko Come turn it up Mada uwara nai Come turn it up So beat it fucking sick boy Na na na na na na na na go again fucking up say hold on hold on hold on hold on hold on hold on hold on hold on Muy bien, estamos de regreso, escuchamos Love Shot, Love Me Right y Horololo que fueron Pedidos que me hicieron, así que si tú tienes alguna canción en especial que quieras escuchar, pues mándamela para que te la ponga en el siguiente bloquecito de canciones. Oigan, me están escuchando más personitas, estoy muy feliz. Un saludito para maya que Amaya la conocí en una reunión de EXO hace unas semanas, entonces muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. También hay más personitas que tienen un usuario random, pero... Eh, no les puedo mandar saluditos porque no sé cómo se llaman Entonces, para cambiarse el usuario eh, Lo único que tienen que hacer es darle clic al botoncito de hasta arriba Más bien al primer nombre de la lista del chat Le dan clic y les aparece una ventanita en la que se pueden cambiar el nombre le dan guardar dos veces y listo muchísimas gracias a DJD también que ya nos viene a acompañar el día de hoy, está GOT7 México, Querétaro, también bienvenidas muchachas, muchachos a Betty Park, está Stay, Dani, Criso, Nico Mel y Bugly Darling muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, ya estamos a nada de terminar el programa nos quedan media hora muchachos así que vamos a aprovecharla lo más que se pueda ok muy bien eh, dice dj di, me encanta ley oigan pues pues llegaste en el momento indicado porque vamos a hablar de su primer concierto que fue realizado el día de hoy en la mañana oigan estuvo súper súper súper bonito el programa del día más bien el programa el concierto el concierto eh, El primer concierto de Jixsin hubo un hashtag en Twitter que se mantuvo durante todo el concierto, el el hashtag fue Grand Line the first concert y fue eh, pues referente al nombre de la gira de ley. Este primer concierto se realizó en Shanghai y la verdad es que me puso muy sentimental el hecho de que Desde antes de iniciar el concierto Jixxin estaba posteando muchísimo acerca de lo emocionado que estaba. También su estudio estaba posteando mucho acerca de que anticiparan ya el concierto. Que ya faltaba muy poquito tiempo. Estaban a horas de poder estar eh, pues realizando su primer concierto en solitario. Y una actualización que hizo Jixxin en huevo fue me tomó años me tomó siete años llegar a al día de hoy, o sea a estar aquí en mi primer concierto y subió fotitos de él pues ya en el escenario la verdad me es que puso súper sentimental eso porque pues como sabemos Jixxin no todo el tiempo ha sido lo suficientemente mmm, como decirlo pues valorado tanto en SM como en el fandom de EXOEL a veces lo hacen menos, a veces lo hacen de lado y la verdad es que eso no está bien Diego ha trabajado muchísimo, muchísimo para lo, para llegar a donde está, para lograr todo lo que ha logrado y la verdad es que me tiene sumamente orgullosa de que el día de hoy por fin pudo realizar su primer concierto en solitario. La verdad es que le fue muy bien, como ya les mencioné hace ratito Él recibió muchísimo, muchísimo apoyo, le mandaron muchísimos arreglos de flores, como ya saben, en Corea siempre les mandan, o bueno, en Asia les mandan como muchos arreglos florales para demostrar su apoyo a alguien y esta vez no fue la excepción, le mandaron muchísimas. De hecho, el estudio de ley subió un post a Weibo también, eh, Mostrando una foto de todos los arreglos que le mandaron Era un pasillo inmenso, realmente súper largo De todos los arreglos que recibió Y él lo llamó Flower Road O sea, que era como un pasillo de todos los arreglos Que él recibió en apoyo a su primer concierto Alguien que también, bueno, al, antes antes, antes, antes Entre las personas que le mandaron pues de estos arreglos fue ese entertainment que ay oh, amigos a mí me sorprendió que la SM se hubiera acordado de Jix de su primer concierto, pero pues ahí andaban muy felices, le mandaron un arreglo súper bonito, estaba bastante grande, así que pues un aplauso a la SM por haber acordado por haberse acordado de Jix. Muchas gracias, ojalá que ya me lo regresen a Corea, por favor eh Valentino, la marca Valentino y la marca Converse también fueron de las de los de los que estuvieron involucrados en el apoyo. Como ya saben, pues Jixing es la la imagen de Valentino y de Converse, entonces pues también recibió flores por parte de estas dos marcas. Y una personita que le mandó un video también expresando su apoyo y expresando todo el cariño que siente pues es Jackson Wang de Code 7 este chico ya sabemos que es muy amigo y muy cercano a Jixin entonces él envió un video en señal de apoyo y se los voy a decir les voy a decir lo que decía Jackson en el video hola a todos soy Jackson Wang Shang sin pronto realizará su primer concierto en solitarios. Espero que se tomen el tiempo de asistir. El 6 de julio en shanghai el 14 de julio en Chongqing, el 20 de julio en Nanjing y el 3 de agosto en Beijing. Espero que todos ti tengan tiempo de ir. Yo también quisiera ir, pero no sé si habrá entradas. De todos modos, espero que todo salga bien. Te quiero, hermano mayor, tu hermano menor. Te amo. Eh... Pues este video realmente me dio muchísimo sentimiento, eh, soy Agashi, la verdad es que amo muchísimo a god seven y la amistad que tiene Jackson con con Jixing es sumamente bonita, siempre que los veo juntos me da una felicidad inmensa porque son súper súper unidos y siempre andan haciendo tonterías y siempre andan sonriendo entonces me gustó muchísimo que Jackson apoyara de esta forma a Layi Eh, que le hiciera promoción a todas las fechas de su concierto, que supiera dónde iba a estar y que esté que esté interesado en asistir al concierto. Esperemos que pueda asistir a alguno de los conciertos futuros, a ver si nos regala alguna fotito o algo por el estilo. Que la verdad lo veo un poco difícil porque ahorita God Seven anda de gira. Entonces, pues no sé si no sé si vaya a ser posible. Esperemos, a ver. Sí, sí sí puede asistir Jackson a algún concierto de ley eh, También estuvo Casper Como ya saben Casper es uno de los coreógrafos de EXO Él estuvo en el concierto Y estuvo apoyando De hecho subió varias eh, Insta Stories o Fue una o no sé si fueron varias A... Uh, a su cuenta en donde él demostraba pues que estaba ahí apoyando a Lay las canciones que cantó fue de Assembly called Mask, Ship, Tattoo, Boss, Honey, Can You Feel Me, Bad, Mapo tofu Hold on, Give Me A Chance, Relax, Goodbye Christmas, Amusement Park, Lay You Down, Namanana, Peach it Thing For You eh, en el concierto algo que también me gustó muchísimo fue que me gustó y aparte me hizo llorar otra vez Fue que en el inicio del concierto, en el intro Él presentó un VCR en donde se presentaba como miembro de XOM O sea, empezaba el concierto y ya estaba uno llorando a moco tendido Porque empezó con videos de él cuando empezó realmente su carrera Se presentó como miembro de XOM Y también incluía videos de él en los conciertos de EXO, o sea, en el EXORDIUM, en, en conciertos anteriores. Y también su, eh, había un video en donde se podía ver a Luhan y a Xiumin eh, bailando con él. Entonces, también en el video canto PROMISE, cantó MONODRAMA. Entonces, estuvo muy emotivo, la verdad es que ver a, a Jixxin... Eh, incluyendo esa parte en la que él todavía se considera Porque todavía lo es miembro de EXO La verdad me pone muy sentimental Me pone a llorar Porque a veces he leído comentarios en el que dicen Es que Jixin ya no es de EXO Porque pues ya no está con ellos Y ya no promociona Y debemos entender que Jixin no está en sus manos El poder regresar a Corea Y presentarse con EXO quizá como él quisiera Entonces pues él está triunfando de manera eh, individual, está logrando muchísimos sueños y la verdad es que el hecho de que Jixxin haya presentado su primer concierto en solitario fue un sueño que él tenía desde hace muchísimo tiempo y qué mejor que verlo eh, siendo apoyado por tanta gente y no solo de fans. El recinto estuvo atascado, hubo un océano morado precioso y la verdad es que sí me puso muy sentimental ver a Jixxin. Tan, tan emocionado, además que se veía guapísimo, oigan el muchacho andaba con el cabello rosa y yo dije, oh por dios este hombre me va a matar en cualquier momento entonces eh, la verdad es que sentí mucha emoción, sentí mucho amor, sentí no sé, muchísimo orgullo por Jixin dice, a ver vamos a leer los comentarios, yo ya me solté hablando y no estoy leyendo nada dice, siempre no oigo o el programa o llego tarde Ay no, para nada Pásale, pásale Todavía tenemos programa Aunque sean unos 15 minutos Tú, tú pásale Dice Bienvenida gabi Bienvenida eh, Muchísimas gracias por acompañarme también el día de hoy Platíquenme ustedes qué sintieron al ver a Jigsen realizando su primer concierto Platíquenme qué es lo que sienten respecto a Jigsen platíquenme por favor, no me dejen morir con, con toda esta emoción y todo este amor que le tengo a Lay porque la verdad es que estoy súper súper emocionada, estoy muy feliz eh, espero que en un futuro, en estos días, Exo le mande algún mensaje de apoyo a Jixxin por por este primer concierto que hoy no se pudo porque pues los dos estaban presentando al mismo tiempo entonces pues si sí era como medio difícil que, que se que se felicitaran mutuamente pero pues sé que en algún momento lo van a hacer o quizá lo hicieron por privado así que pues platíquenme ustedes qué sintieron, si ya vieron las fotos, si ya vieron las fancams la verdad es que todo estuvo súper bonito, eh, los fans hicieron proyectos muy bonitos había un océano precioso, era púrpura y se veía precioso el recinto entonces platíquenme qué les pareció, platíquenme eh que sintieron al ver a Jixn haciendo su primer eh, su primer concierto. Dice Criso, oh, "Vendré cada sábado. Ay, sí, muchísimas gracias. Oigan, aquí andamos todos los sábados de 3 a 5 para que para que pues para que me vengan a escuchar llorando por Exo y para que puedan llorar conmigo. Oigan, bueno, Haciendo pausa a toda la lloradera Les tengo una noticia Hay muchas personitas nuevas Entonces les voy a explicar eh, Cómo funciona esto no eh, Como ya saben algunos Nos estamos transformando La radio se está renovando Entonces pues vamos a tener casita nueva ¿Qué quiero decir con casita nueva? Pues nos vamos a mudar de página, muchachos. A partir del día lunes ya vamos a estar emitiendo en Station k -Pop. Entonces, estén pendientes por favor de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Station k MX. Así, Station k MX. Y en Instagram también nos pueden encontrar como Station K-Pop M-X. De esta manera ustedes pueden ver cuál va a ser la nueva página, también se van a estar subiendo los horarios de todos los programas que tenemos en pues en esta radio, entonces para que se vayan enterando, para que vayan viendo todas las sorpresitas que les tenemos preparadas. La verdad es que hemos trabajado durante varias semanas muy duro para para esta no, esta nueva transformación, esta nueva etapa de la radio, así que por favor Eh, pues acompáñenos, a, sean parte de esta de este nuevo paso que, que Station Kpop les tiene preparado eh, tenemos programas nuevos, tenemos algunos que se mantienen entonces si tú eres nuevo en Station Kpop por favor dale una visita a nuestras redes sociales para que estés enterado de toda nuestra programación Exo time se queda en su horario normal, se queda todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Lo único que va a cambiar en este, en este espacio pues es la página, pero se les va a estar pasando para que nos puedan ir a escuchar a nuestra nueva casita. Entonces dice Katia, yo te escucho desde Tunein, muchas gracias por el programa, muchísimas gracias por escucharme Katia, un abrazo. Dice Chris, sentí muy bonito por su concierto, aunque un poco triste porque no fui... Oigan, sí, <ríe> yo también, la verdad es que sí espero que, que ley se digne a pisar tierras latinas, porque la verdad es que de este lado del charco lo admiramos muchísimo. De este lado de, de charco, de este lado del mundo, Jaxin tiene muchísimo apoyo. Entonces, de hecho... Eh, Exoplanet Latinoamérica tiene, tenía una, un proyecto para pedir a Jixxin, eh, fue por Twitter, entonces estoy segura de que van a hacer más proyectos eh, parecidos a esto, entonces no se despeguen de sus redes sociales, los encuentran en Twitter como exoplanet-latam y en Facebook como exoplanet latinoamérica para que estén súper pendientes, tienen proyectos para todos los miembros, tienen proyectos para... Hacer stream en el debut de Baekhyun Creo que también van a hacer para el Changhoon Tienen proyectos para Suho Tienen proyectos para todos Entonces vayan a darle una checadita A las redes sociales de esta fanbase Que, que siempre nos anda acompañando Aquí en el programa y pues también estén pendiente de las redes sociales de Station para que estén pendientes de la nueva página y de toda la programación dice Stay, yo, te, yo llegué al fandom cuando Lay ya no estaba en Nexo así que me pone muy feliz ver la interacción entre ellos es lo que estaba viendo, eh, hay muchas fans que, que llegaron al fandom pues después de Monster que fue ya el último o bueno, después sí de Monster que fue el último comeback que tuvo Jixing con Conexo y a partir de ahí pues ya no habíamos tenido ninguna interacción más que por llamadas o una foto con CBX o una foto con Sehun. Ya no habíamos tenido ni siquiera una foto de todos juntos, aunque nos faltó Minseok, la verdad es que es lo más cerca que hemos tenido de EXO completo. En 3 años, entonces sí entiendo la emoción de varias fans de ver a Jixxin por primera vez con el grupo. Y la verdad es que eh, tengo varias amigas que igual entraron al fandom cuando Lay ya no estaba. Y estaban llorando y estaban súper felices de verlo. Porque pues era la primera vez que lo veían juntos. Entonces fue muy bonito. Yo entré al fandom eh, pues durante durante Monster entonces yo todavía lo alcancé a ver y pues me tocó ver la separación fue fue pues como algo triste pero pues sí entiendo la emoción y, y el sentimiento de todas las fans que, que lo vieron por primera vez entonces eh, pues ya nos quedó, oigan ya estamos a 10 minutos de acabar el programa muchísimas gracias por acompañarme los dejo ya con el último bloque de canciones que este sí va a estar muy muy muy muy largo bueno no muy largo van a ser como unas cuatro canciones para despedir el programa del día de hoy muchísimas gracias un saludito a todas las personas que nos acompañaron está por acá God seven méxico querétaro está betty park stay Dani, Criso, Mel, Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personitas que me escuchan por TuneIn, también muchas gracias por acompañarme. Eh, los espero aquí todos los sábados, bueno, no aquí en esta página, ya nos vamos a mudar. Entonces, vayan a seguir a todas nuestras redes sociales para que por ahí estén pendientes de la nueva página que vamos a estar utilizando. Y no se pierdan el programa de... El próximo sábado, ¿ok? Entonces estamos en exo Time todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y recuerden que tengo otro programita aquí que se llama K-Relevant los jueves. Que ya los voy a extender a un horario de dos horas. Así es, ya vamos a tener K-Relevant durante dos horas. Oh, sí. Oigan, es que una hora nunca me alcanzaba. Siempre me andaba yo pasando como por... 10 minutos o 20 minutos entonces decidí extender el horario de K-Relevant eh, para las personitas que no saben que es K-Relevant pues es un programa dedicado a todos los grupos o idols que no son tan reconocidos en el K-Pop se emite todos los jueves de 4 va a ser el nuevo horario de 4 a 6 de la tarde entonces para que me vengan a acompañar el jueves también aquí a Station k -Pop. muchísimas gracias por acompañarme, ya me despido, esto fue ExoTime y hasta la próxima. 그 미문을 닫고 난 생각에 빠져 mode는 내 모습을 상상하곤 했어 서두르네 모습도 좋아해 주너요지만 과분한 그 사랑을 받아도 되는지 언제나 그 자리에 기다려 주나 두 팔로 감싸라지고 마오나 제대로 위치 안을 거야 행복하게 만들어 거야 Håmaran gyn 말. Håmaran gyn som yeah. no 보는는 그만 같았어 만 편이 날 사랑하지 못하고 또 주먹을 떠얼려 그리워해 조금만 니가 안 착워 좁아질 거다 지질거다 하는 비도 조차도 너를 달래 줄 수가 없기게 또 나는 불안해 해 떠나지 말라널 붙잡고 싶어 혜미 여기 냐석 태돌릴 수가 없다는 거다 아들 만나 평생 내네 곁에서 살아숨치고 싶어 참 서로 행복하기 믿어 Fy annet, 사랑해, 내겐 내 모든 걸다 줘도 모자라, 내 사랑아 평생 지켜줄게, yeah 나말 따라하면 돼그 자리에 기다려준 너두 팔로 감싸 안아준 고마운 너 절대로 잊지 않을 거야 만들어 줄 거야 하나란 금방처럼 죽는다 죽겠나봐 해가 가고 달이 가도 절대 안 변해 우와 oh, oh. 난 보기보다 오직하게 믿을 남자라는 걸너 나게 될 테니까 와 oh, 우와 oh, oh. i don't know why. 절대적인 이 감정을 내가 생각조차 했을까. 내 곁에 있을 땐한 점점 대단한 남자가 되고 빛나 잘 편하게 만들 거야. time es patrocinado por la fan base. por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos, EXO y EXOEL, WE ARE ONE.